Bueno, y ya está del otro lado Plinio, a quien saludamos con muchísimo gusto eh, en esta semana tan especial para Brasil, por las noticias de las que ya, por supuesto, hemos venido hablando. Plinio, no, lamento decirte que no nos pudimos aguantar. Ya tuvimos que hablar de Brasil en la semana, por supuesto, eh, ante todo lo que, lo que ha surgido. Te doy los buenos días, Plinio. ¿Cómo andas? Bueno, ahora está Plinio allí, sí. Plinio, a ver si estamos... Sí si estamos, ahora ángeles. ángeles. Ahora sí, ahora sí. ¿Sabés que estábamos comentándole en la audiencia? Es, mientras esperamos para escuchar tu información, esto que ha surgido hoy de que está internado otra vez Bolsonaro. Oh, sí, es verdad. Yo ni, ni lo había seleccionado como una noticia claro. a comentar, pero sí. La verdad es que Bolsonaro tiene problemas de salud, recorrientes. Uh -huh. ¿no? Y esto viene del cuchillazo que recibió en la campaña presidencial. Sí. Entonces, esto es común y él incluso lo utiliza políticamente. Todas las veces que es conveniente él se interna. Yo creo que algunas veces porque sí tiene problemas y otras veces porque esto le parece conveniente. Sí, sí, en el claro. caso, no sé lo que está pasando porque uno solo sabe después. sí sí sí Lo que sí. parece... En, en portugués se llama soluzo, hipo, ¿no?, en, en sí, español. Sí, hipo, exacto, un ataque pero, de hipo. Él tiene ataques de hipos, pero gigantescos, y parece que tuvo uno muy fuerte, tuvo que ir de emergencia al hospital. Pero yo creo que son problemas de salud, digamos, administrables, ¿no? Eh, en, en realidad, yo creo que en el momento, el menor problema que tiene Bolsonaro es de salud. porque tiene un problema la fuerte ahora Ipo. con la justicia. Sí. Digo, el problema con la justicia es más serio que el sí. de Ipo. El de Ipo se va a resolver. Bueno, en torno a eso, Plinio, nosotros conversamos la semana pasada en la previa a lo que fue la, la definición del, del Tribunal Supremo en torno a esta condena de 27 años de prisión. ¿Qué reflexiones eh, podemos eh, digamos, realizar después de, de esa decisión y de estos días que han pasado también con otra, otras repercusiones en torno a esto también. Sí, buen día, Emiliano. Buen día. Eh, eh, eh, sí, eh, bueno, como esperado, Bolsonaro fue condenado, ¿no? Las penas fueron con Bolsonaro y los ocho, eh, otros denunciados sí. que estaban por, por comandar la conspiración golpista, ¿no? Eh, recibieron una pena alta, todos no en realidad el Supremo demostró digamos fuerza porque no disminuyó la, la pena la, la condenación no fue unánime porque como habíamos comentado la semana pasada, uno de los ministros hizo un giro de 180 grados mm. y, y votó por la absolución de todos menos dos, lo que sí. no se entiende porque solo dos ¿Cómo es que el ayudante del orden del presidente conspiró para hacer el golpe sin que el presidente supiera? Es una contradicción total y demuestra que la presión americana sí tuvo alguna injerencia en el Supremo. Pero resulta que fueron condenados. También fueron condenados con penas elevadas militares de, eh, de elevada patente, ¿no? de, de, de alto mando, entre ellos... Augusto Heleno, que fue general de la tropa brasileña en Haití, y hizo barbaridades en Haití, el candidato a vice, Braga Neto, mm. el jefe de la marina, Almir Garnier, y el ministro de la defensa, Paulo Sergio Nogueira. Todos generales cuatro estrellas. Esto en Brasil es inusitado. La primera vez que generales son condenados por conspirar contra... el Estado de Derecho. Bueno, la reacción en las calles fue una reacción discreta. En algunos barrios que son más, eh, digamos, lulistas, más del PT, hubo alguna conmemoración. Es el caso del barrio donde viven mis hijas, aquí en el centro de São Paulo. Mm. Pero la realidad es que el país eh, tomó la condena como una cosa, digamos, burocrática No hubo manifestaciones mayores ni en la derecha ni en la izquierda, la izquierda del orden, ¿no? Las encuestas de opinión pública revelan que la mayoría de la población fue favorable a la condena y contra la amnistía. Pero eh, es interesante notar que hoy día sale una... una encuesta de opinión pública sobre la avaliación del gobierno Lula. Y es interesante porque la mayoría desaprueba el gobierno, 51% y 46% aprueba. Yo pongo las dos porque es interesante ver ¿no? que la aprobación de la condenación de Bolsonaro es superior a la aprobación del gobierno. O sea que hay gente de la derecha La, hay gente que está descontenta con Lula, pero que entiende que sí, sería interesante, digamos, es, es, es justo que Bolsonaro sea condenado. Bueno, nosotros ya estamos discutiendo esta novela a mucho tiempo, sí. y yo creo, Emiliano, sí. que la mm. seguiremos a discutir, porque la idea que se, se va a resolver una crisis política institucional fuertísima, que ya viene, va a completar casi una década aquí en Brasil. Con una solución institucional, de mi punto de vista, es una ilusión. Uh -huh. ¿no? Yo creo que al contrario, los problemas políticos tienen solución política. Entonces, lo que va a pasar es que ahora la, la investida contra las instituciones por la ultraderecha tendrá que ser más contundente porque el espacio de los bolsonaros dentro de la institucionalidad ahora sí se estrechó entonces yo creo que es una victoria de corto plazo de quienes contra el fin del estado de derecho pero la guerra continúa esta es la avaliación que yo hago sí tú venís Plinio aquí en, en la 36 ya hace semanas eh, asegurando esto, no de que la, la, la salida digamos, o la resolución de este problema va a ser eh, digamos determinada por la correlación de fuerzas ¿no? a nivel político. Y en ese sentido eh, se, se ha intensificado la, la presión en torno al proyecto de amnistía para Bolsonaro que está impulsando la ultraderecha a nivel político. Sí, ¿no? la ultraderecha, en realidad ellos... hicieron una manifestación robusta, significativa, el 7 de septiembre, pero después de la condena no hubo movilizaciones mayores. Uh -huh. Pero, del punto de vista parlamentario, sí hay una articulación muy fuerte en el Senado y en la Cámara de Diputados para, en dos direcciones, en una primera dirección es por la amnistía de Bolsonaro, lo que significaría una crisis institucional porque es anticonstitucional eh, hacer una amnistía a quien quiso dar golpe de Estado, así está claro. en la Constitución brasileña. Entonces, si ellos votan esto, es una, una intensificación del, de los, del desequilibrio de poderes, de los choques institucionales. ¿no? Esto por un lado. Por, por otro lado, la, la, los diputados están atacando el Supremo, ¿no? intentando disminuir el poder de los supremos. ¿Qué es la esencia de la crisis institucional? Los poderes se chocan y no respetan el, el, los, digamos, las atribuciones de cada uno. Entonces, ahora, ayer, la Cámara de Diputados votó con amplia mayoría lo que nosotros llamamos aquí de proyecto de ley del blindaje. ¿Cuál es el blindaje? Es el blindaje de los diputados, de los senadores, de los dirigentes de partido, presidentes de partidos, de cualquier eh, juicio eh, por el Supremo. Entonces, es una manera que ellos quedan inmunes a, a ser, digamos, investigados y, conde y, y digamos, y, y, y Y, persegu y perseguidos sí. por la justicia brasileña, ¿no? Eh, salvo si hacen un crimen, digamos, en, que ahí directo, que, que sea flagrante, ¿no? Que esté en el momento. Lo que es in increíble, ¿no? Porque no puedes tener un, un, un ciudadano que se inmune a la justicia. Es una manera de atacar el Supremo. Entonces, por ahí están los ataques de los parlamentarios. Pero en paralelo vienen los ataques de los americanos. Los americanos dicen que van a hacer más condenas contra Brasil. Trump ya lo dijo y a, a unos días Marco Rubio lo repitió. ¿no? Marco Rubio es el operador de la ultraderecha para conspiraciones en América Latina. ¿no? Es un gusano, eh, ¿no? un hijo de gusano cu cubano y un hombre de muy, digamos, de muy fanático de la derecha y, y, y que tiene un y que mira los problemas aquí de América Latina yo creo que ver la reacción de, de los americanos es importante porque pueden hacer una condena formal que es aplicar la ley Magnitsky contra los jueces o más jueces no contra algunas autoridades y quedar en eso si es esto, en realidad no pasó nada Gran cosa. Pero si vienen con un ataque más fuerte, bueno, esto es un, un, un síntoma, una indicación que eh, los Estados Unidos están conspirando por cambio de régimen, que es un escenario posible que tenemos que observar. Puede ser que no sea esto, pero el desdoblamiento de este proceso va a dar algunas pistas para que sepamos exactamente. ¿Cuál, ¿Cuál es el juego duro que van a hacer los americanos? Bueno, eh, Plinio, eh, hay otros temas, digamos, de la política de Brasil y de su política internacional, incluso, que uno inicialmente puede pensar escapan a, esta, a este capítulo que tiene que ver con Bolsonaro, después tú nos, nos, nos aclararás si, si, si es tan así esa, esa separación que hay, eh, pero... Por ejemplo, nos planteas eh, hablar de la articulación de Brasil en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Sí, esa es una noticia que que que, que va, digamos, en el subterráneo de las de las de los titulares, ¿no? Uh -huh. Y sale una noticia eh, y es interesante para que el público uruguayo. vea cuál es el sentido de las políticas del gobierno Lula. Porque aunque esté acurralado por la ultraderecha y acosado por los americanos, eh, no, no, no hay que evitar confusión y entender qué es el gobierno. El gobierno es un gobierno totalmente comprometido con el librecambismo, con el neoliberalismo. Mm. Entonces, el gobierno brasileño frente... al tarifazo Trump utiliza esto para presionar la Unión Europea y Macron principalmente que es el que está frenando ¿no? la, eh, la firma del acuerdo mercosur unión Europea. Esto ya lo discutimos aquí en la radio un tiempo atrás y para Brasil es un desastre de mi punto de vista es un desastre para toda América Latina porque nos condena a la posición de una especie de De gran hacienda de los países ricos a ¿no? una posición todavía más rebajada en la división internacional del trabajo entonces esta noticia es interesante tenerla para saber que eh, estos eventos políticos internacionales no cambia el compromiso profundo que tiene el gobierno con el liberalismo, o sea, es un gobierno neoliberal En torno a eso también, eh, a, a la característica neoliberal del, del gobierno de Lula que tú definís, eh, a nivel interno eh, hay otras novedades, por ejemplo, la preparación de una reforma eh, a nivel administrativo, ¿de qué se trata? Entonces, la reforma administrativa es una reforma del, del modo de organización del Estado del gobierno federal, ¿no? Uh -huh. de las normas de funcionamiento del gobierno federal la derecha presiona hace mucho por una reforma administrativa ¿no? sería eh, en realidad, ¿cuál es el sentido de esto? es disminuir la autonomía los derechos ¿no? la independencia de los funcionarios públicos de los trabajadores del Estado, ¿no? esta es una cosa que viene desde el gobierno Temer y que por presión de, de los sindicatos, no pasó, y tampoco pasó en el gobierno Bolsonaro. Bueno, resulta que ahora el gobierno Lula resucita trabajos para hacer la reforma, que es una reforma que, que en realidad es para disminuir gastos, o sea, pagar menos, disminuir derechos de los trabajadores del Estado y, de, y disminuir la independencia. ¿Tiene a ver con qué? Tiene a ver, primero, con eh, la política de austeridad fiscal. ¿no? Economizar plata, ¿para qué? Para tener plata para pagar la, el interés de los creadores de la deuda pública. Este es un lado. Pero el otro lado que todavía es más preocupante y es la, la voluntad de, de disminuir, no, de, no, de atacar el carácter republicano del Estado. de aumentar la la, la, la presión ¿no? de los políticos fisiológicos sobre los funcionarios públicos que es un, un gran retroceso no porque hacer concurso dar independencia dar estabilidad al trabajador del servicio público es importantísimo para que él pueda ejercer su función de manera autónoma sin presión de la política pero el centra un que es el no que, el, que el, es el que comanda el parlamento quiere todo lo inverso quiere no tener poder sobre las los recursos del estado pero también sobre los funcionarios del estado y el otro aspecto de que es preocupante de la reforma que está siendo preparada que en realidad ya está preparada hace mucho le están dando el toque final el toque pechista a la reforma porque es una reforma que viene del Banco Mundial es disminuir la participación del Estado en la ejecución de las políticas públicas ¿no? entonces hay un principio que es un principio que, que dice que el Estado debe ser subsidiario o se debe ser secundario entonces por ejemplo una escuela pública ¿no? el, el, el gobierno da la plata pero la escuela la debe hacer una empresa Si la empresa no quiere, no hay interés comercial en el servicio, ahí sí el Estado puede asumir el servicio. Lo que es un cambio brutal y abre un gran negocio, que no todo el servicio de educación, de salud, no, que es un servicio inmenso, y, mi, y aún las, la, la seguridad pública, quedaría digamos, como un espacio, una frente de inversiones del capital. Por eso el capital presiona por esto, ¿no? Y parece que Lula va a ceder en eso. Bueno, tenemos que ir terminando, pero nos queríamos preguntarte una cosa más. Eh, ayer, por lo menos nosotros lo conocimos ayer, la noticia del asesinato a balazos de alguien que fue jefe de la policía de San Pablo y que se lo identifica como una de las principales figuras allí o pionero... en las investigaciones contra el primer comando de la capital y que ayer, bueno, parece que hubo una persecución eh, que lo llevó a que él eh, protagonizara un accidente de tránsito, chocó un ómnibus y, y, bueno, allí bajaron unos que lo venían persiguiendo de un auto y, y lo acribillaron, ¿no? Esto tiene eh, alguna... Eh, connotación que tengamos que saber Digo, además sabiendo que el eh, primer comando capital Que es así como se llama la organización eh, Que él investigaba desde hacía muchos años Tiene sus contactos, ¿no? Eh, en varios países de América Latina Entre ellos se ha nombrado a Uruguay Como un país que, que también ha tenido presencia Tiene presencia, ¿no? Del primer comando capital Sí, nosotros ya hablamos el otro día de una operación carbono ¿sí? que involucra el PCC, ¿no? sí. que es el primer comando de la capital. Es un grupo de narcotráfico que nació dentro de las cárceles de aquí del estado de San Pablo, en, un, en, el, en su origen, como una organización de autodefensa de los presos de sí. la, de la, de la gang. ¿No? Y, pero ahora se convirtió en una gran empresa capitalista de narcotráfico sí. y tiene ramificaciones como ya discutimos en el mercado financiero no en la economía ¿no? entonces por ejemplo estaciones de benzinas aquí en, en São Paulo principalmente Ajá. pero en todo así una gran parte una parte importante es comandada por el PCC Tienen ramificaciones en la política, discutimos cómo se descubrió ¿no? propinas del PCC al Ciro Noguera, que fue el primer ministro, por así decirlo, de Bolsonaro, o sea, un hombre del topo, no del tope Ajá. de la estructura del comando. Bueno, y tiene claro ramificaciones en la policía. ¿no? Entonces, eh, cómo el Estado brasileño, está en guerra con el PCC el PCC está en sí. guerra con el Estado brasileño y, y el asesinato de este delegado es eh, y, y por la forma como fue hecha con mucho profesionalismo o sea o con gente preparada para hacer asesinato demuestra la fuerza que tiene el PCC del punto de vista más general yo creo que para el público uruguayo lo importante es entender que el Estado brasileño está en una fase de desarticulación y, y lo que pasa en, en el crimen organizado es las metástasis del crimen hacia para hacia adentro del Estado y la incapacidad del Estado de eh, combatir el crimen organizado ¿No? y esto es parte de la reversión neocolonial que estamos viviendo o sea, es una un capitalismo que No, no no abre espacio para la organización mínima de la sociedad latinoamericana con algún tipo de autonomía no de carácter republicano de democracia entonces esto es parte del todo parte de la crisis brutal que estamos viviendo en américa latina y aquí en Brasil que es un país muy desigual esto se nota de manera más dramática a veces. Muy bien, Plinio, te agradecemos mucho y por supuesto que la semana que viene estaremos atentos para recibirte. Yo agradezco aquí los espacios que, que abren para discutir la situación de Brasil. Fuerte abrazo a todos los oyentes, a ti, Ángeles, y a Emiliano. Saludos a los compañeros y a la familia. Gracias, Ángeles. Chao, chao.